Buenas noches, esto es Boxeo Planeta desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Bueno, eh, estamos comenzando una nueva jornada de Boxeo Planeta aquí en la 889 Radio Gran Rosario. Eh, después de unas vacaciones, pienso merecidas, estamos retornando aquí a, a Boxeo Planeta eh, en la que bueno en momentos más se va a estar incorporando a alguien que realmente lo, lo tuve la oportunidad de escucharlo desde muy lejos a través de nuestro blog y realmente eh, me enorgullece tener un compañero eh, que uno, en el cual uno puede confiar, eh, en quien eh, deja un programa de boxeo eh, a las manos de él y realmente Luis Prabacelli lo ha hecho de una manera eh, muy profesional y por sobre todas las cosas con ese carisma especial que sabe ponerle a Luis a, a un programa de boxeo que se hace con humildad eh, tratando de colaborar con este bueno alicaído boxeo argentino pero que bueno tratando eh, de aportar eh, un granito de arena ...a esta pasión que es el boxeo... Eh, ...por supuesto... ...tienen... Eh, ...todo el apoyo... ...de Boxeo Planeta... ...a los boxeadores argentinos... ...a quienes han... Eh, ...dejado todo en este año... ...vamos a estar... Eh, bueno, ...haciendo un poquito... Eh, ...un reconto de, de todo... ...de todo lo que ha sucedido en este año... ...hemos tenido la posibilidad... ...de, de tener aquí en Boxeo Planeta... Eh, ...gente del boxeo... Eh, ...desde periodistas... ...boxeadores... ...entrenadores... Eh, ...promotores... ...todos tuvieron la posibilidad... ...de pasar por Boxeo Planeta... ...y decir lo suyo... Eh, ...con Luis Parpaceri tenemos un criterio... Eh, ...y una forma de hacer... Eh, ...un programa de boxeo que es... ...justamente que los protagonistas sean los muchachos... ...los boxeadores... ...a quien les debemos... ...todos los que rodeamos al boxeo... ...les debemos a ellos... Eh, bueno, esta posibilidad de poder generar algo positivo para este boxeo eh, Tiene la posibilidad de comunicarse al 424 27 69 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 156 418 262 también eh, va a estar eh, la posibilidad de entrar en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com y también la posibilidad por supuesto que nos da la emisora la 88.9 Radio Gran Rosario de entrar en la web en www.radiogranrosario.com.ar eh, como les decía al comienzo de esta nueva edición ya cerrando el año eh, tuve la, la posibilidad de tomar unos días y, y dejé el programa en manos de alguien que realmente me emocionó cuando lo escuché eh, desde lejos tuve la posibilidad de entrar en el blog Y, y realmente uno cuando hace el blog eh, tenía esa, esa idea de que se podía generar algo cuando uno estaba desde, o, lo, o entraba en el blog y podía escucharlo desde un lugar eh, lejano, pero realmente al vivirlo en carne propia me di cuenta eh, de lo que trasciende Boxeo Planeta. Por supuesto en la profesionalidad de mi compañero y amigo eh, Luis Parpacelli. Eh, encontré a alguien en que realmente me llegó a emocionar y le quiero dar la bienvenida, recién acaba de incorporarse a la mesa de trabajo. Eh, ¿Cómo te va Luis? Eh, un gustazo inmenso de bueno de estar nuevamente juntos y, y haciendo lo que nos gusta. Boxeo. Eh, muy buenas noches para toda la audiencia de Boxeo Planeta. Bienvenido amigo. Eh, el abrazo inmenso para todos aquellos que habitualmente son escuchas de Boxeo Planeta tanto a nivel local, nacional como internacional y bueno, el hecho de disfrutar enormemente tu presencia otra vez y saber que, que ese viaje tiene que ver con la recompensa de quien durante todo un año hace un esfuerzo muy pero muy grande para que su trabajo eh, sea realmente como es, un trabajo realmente importante espléndido, con buenos resultados y rodeado de la gente que más quiere así que bienvenido eh, cuesta, cuesta hacerlo solo amigo, uno está acostumbrado a A, ...a este ida y vuelta... ...como una charla de café... ...como lo que hacemos habitualmente... ...pero bueno, por supuesto que... ...con la ayuda de Aníbal que nos pone en el aire siempre... ...buenas noches Aníbal, ¿cómo estás? ...el, el, el gustazo enorme también de que los... ...los amigos habituales participen de las consignas... Eh, ...y el abrir este blog... ...que está lleno de información... Eh, ...detallada... ...están enriquecido por tu... ...por tu creatividad y tu capacidad como analista... Me hizo sentir cómodo, bien Y, y, y en las dos emisiones siempre tenía la enorme esperanza Que estés del otro lado Así que, y justamente la emoción eh, Luis, es compartida eh, Justo escuché una parte que vos eh, eh, habías entrado en el blog Y decía uh -huh. me parece que este que está aquí es Damián sí, sí. Y realmente, te digo, la sensación de escucharlo desde muy lejos El programa eh, produce algo, ya te digo, te emociona mucho porque uno entra en el blog, eh, ve Rosario, ve el, tenemos la posibilidad en el blog también de ver la temperatura, cómo está claro. Rosario, y uno se, se se compenetra en tiempo y forma, uh -huh. digamos, en lo que es eh, eh, o sea, el, el panorama de Rosario, es desde sí. donde, por supuesto, se hace nuestro humilde programa uh -huh. de boxeo, que hoy por hoy me parece, Luis, que es el único aquí en la ciudad de Rosario... Y, y bueno vamos vamos cerrando el año eh, decía el comienzo del programa han pasado muchas personalidades muchas cosas, por sí. supuesto eh, todos mm -hmm. tuvieron la posibilidad de decir lo suyo eh, también hacía la referencia de que es habitual en boxeo planeta y lo hemos charlado con, contigo Luis eh, que le dimos esta esta forma a, al programa de que los protagonistas justamente eh, fueran eh, los boxeadores y por supuesto la gente que rodea a los boxeadores que eh, manager, técnicos son todos los que Arbitros, realmente jurados, árbitros eh, jurado bueno todos tuvieron uh -huh. la posibilidad de los de, que arman de decir los espectáculos lo suyo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Eh, vamos Porque... a ir recordando a sí. medida que nos vayan eh, viniendo oh. a, a la memoria los diferentes nombres claro. que han pasado este año vamos a hacer vamos a tratar de sí, sí, sí. hacer un programa distendido algo diferente el día de sí, hoy algo diferente el día de hoy me, pa me parece bárbaro cuando vos decís este quienes arman los espectáculos, bueno, sí, pasó Mario Arano por aquí, quienes tienen programas de, de, de 20 años de vigencia a nivel internacional y que son escuchados en gran parte del mundo. Uno sabe que en este lugar donde estoy sentado estuvo Marcelo González de Combat Space, eh, cuando uno buscaba a gente que haya recorrido, haya vivido espectáculos memorables de compatriotas que fueron por la corona del mundo, en este mismo sitio estuvo sentado. Héctor Vidania y Néstor Lluria. Programas inolvidables Claro, cuando yeah. uno dice ¿Y con qué muchachos hablaron? Y hablamos con Héctor Velasco, nada menos Con, con Marcelo Domínguez, con Sergio Víctor Palma Pablo interior, Sarmiento. Le, le, Pablo Sarmiento, el rincón de, de Sergio Maravilla Martínez Hemos tenido la, la posibilidad inmensa de, de satisfacernos Con la sabiduría de, de Enrique Sánchez De Aníbal Bosque Eh, hemos tenido Rafael y... a Minguito, Rafael y Minguito ¿Cuánto me gustaría estar hablando con Minguito Rafael? Y ahora porque no están las cosas bien en, en, el, en el ámbito del boxeo eh, Me gustaría obviamente que recordemos que entre otras cosas Estuvo por aquí Cristian Díaz, Pablito Barbosa, Sebastián sí, bien, Andrés Luján bien, bien, bien, uh -huh. para, para un poquito porque Enrique me, me pidió que, que diera mi opinión acerca Uh -huh. Díaz, me parece que se nota a la mano de Enrique la seriedad por sobre todas las cosas con que Enrique eh, se toma esto del boxeo. Así es. Eh, justamente el profesionalismo hace de que después los resultados se vean plasmados arriba del cuadrilátero Me parece que Cristian Díaz refrendó lo que lo que te decía en el programa eh, en el que estuvo junto a Enrique Sánchez aquí en, en el 88-9. ¿no? Nunca voy a, a olvidar eh, cómo fuimos de a poquito desandando este camino, el día que estuvimos en, en Puerto San Martín, cuando hemos ido a las veladas que organiza Rivero en el Club Ciclón, hemos estado en Sportivo América, hemos llegado a Luna Park en una velada realmente importantísima después de, de, de tantos años que yo no concurría, donde en esa oportunidad se presentaba a Ormán Andrés Narváez, eh, Jessica Latutibop y, y, y también este, el chico... Matice, ¿eh? Eh, que compartimos una velada realmente importante y por supuesto que a uno lo que también lo llena de, de, de emociones es aquello que está vinculado al apoyo comercial como la gente de FAS SRL que son unos capos enrecapados, abroyos representaciones eh, la gente de, de Marcelo Vidriera que por, Marcelo a través Didier, de la compañía La Segunda este, volvió a, te a asegura, a exacto en La muchachada de, de Olimpia Deportes, una marca registrada en el pugilismo local, porque en realidad eh, sí si hay algo que apoya los deportes de contacto, y en el caso particular de, de, del boxeo, el abrazo grande para Gustavo y para Walter. El abrazo para Gustavo Escauriza que fue el último ganador de la remera, él sabía que a Cuevas le decían pipino, y él me manda ahí, y otros es tantos, un oyente, ¿eh? Un fiel oyente. Un amigo Este, y bueno, estuvimos charlando este, con, con, con mucha gente que nos escucha habitualmente y mandan saludos y agradecen por el aporte y uno realmente se emociona, ¿no? Y nos este, manda saludos también eh, Lucianito Plon en este cierre de.. Ah amigo Luciano también. Eh, mi, mi abrazo enorme, vos sabés que yo te he visto combatir y, y por supuesto esto me, me, me, me agrada y mucho y a la gente del Niaró, a la gente del Rosarino. Y bueno, ya empezamos con los, con los mensajes. ¿Vos diste la línea de comunicación de, de la emisora ya? Porque eso llegó un poquito más tarde. Y todos los medios ¿Eh? de comunicación, eh, por supuesto, lo vamos a repetir en 424-2769. Y también te podés comunicar al 156-418-262. La consigna de Orio es tan fácil que, que lo que queremos es que todo el mundo llame, dé sus últimos tres números de documento y diga, estoy escuchando Boxeo Planeta para llevarse la remera de Olimpia Deportes. Eh, y es muy sencilla. El pugilista es de aquí, de la ciudad de Rosario. Eh, se llama Sebastián Andrés Luján. Oh, eh, yo digo, este... ¿Es cierto que es pimienta y después iron? ¿O primero iron y después pimienta? Este... Llama y decí, es cierto, eh, Pimienta primero, Iron después, o primero Iron y después Pimienta, como quieras. Eh, es un homenaje a a un guerrero de la ciudad, a, a lo más representativo que tenemos, y, y me parece comunicate. que mere, merecido, uh -huh. Luis, porque merecido. a veces me dicen, sí. eh, ustedes siempre están eh, con Sebastián Luján, bueno, los detractores, que siempre lo, lo hay, pero realmente tenemos que ser eh, sinceros y decir que Sebastián Andrés Luján es el boxeador que más ha trascendido en los últimos tiempos de aquí de Seguro. la ciudad. Seguro. Es el único rosarino que tuvo la posibilidad de disputar eh, títulos del mundo. Es quien más eh, títulos internacionales ha conseguido eh, bueno, en el boxeo profesional. Uh -huh. Entonces, eh, de más está decir que Siempre lo vamos a estar nombrando a Sebastián Luján y, y cuando tengamos la posibilidad De dedicarle un programa en exclusiva aquí Que se lo prometí sí. Y realmente, bueno, después de, de este viaje Me pienso comunicar con él Y lo vamos a llamar para que venga eh, Y nos cuente toda todas sus trayectorias Estos 10 años o, o 11 años que tiene en el profesionalismo eh, Me parece que se lo merece porque Ha, ha, ha llevado Rosario a la meca del boxeo mundial, Luis. Uh -huh. Estuvo peleando en el Madison Square Garden eh, en, una gran, en un gran combate. Yo no coincido con, con, con, con algunos periodistas que y menos con los del, los del exterior, que criticaron y mucho. Eh, y bueno, me parece que hizo, hizo lo que pudo, hizo lo, dio lo mejor que tenía. Eh, quizás eh, Sebastián Luján eh, no esté en ese nivel eh, top, que están eh, justamente los grandes eh, boxeadores de, de primera línea. Eh, probablemente Sebastián Luján no esté a la altura de un Maravilla Martínez. O de un Marcos René, el Chino Maidana. Claro. Pero bueno, de, pero cualquier, bueno, manera eh, de suyo, cualquier manera hizo lo suyo, se ganó un nombre, se gana un, nombre, eh, eh, se gana está un lugar. Para, está ahí, Luis. Está voy a ahí. decir algo y yo sé que mucha gente puede compartirlo, no, pero voy a dar mi apreciación. Yo creo que Sebastián Andrés Luján nunca hubiese hecho lo que yo creo hizo Omar Andrés Narváez, que tiene una esgrima, una técnica boxística exuberante, y yo no lo discuto como boxeador, pero en su presentación en los Estados Unidos, este, procuró no perder por la vía rápida y en realidad, este, en esa actitud, eh, dio un paso atrás en la, en la consideración de, de, de, de un pugilista argentino que quede para los tiempos. este. No no, no me pasó nunca de ver esto de un boxeador que de última no quería perder por nocaut y quería llegar al final. Eh, yo me gustaría decírselo, y cuando me cruce con Omar, que esa es la impresión que me dejó, es mi apreciación, puedo equivocarme o no. Pero en el caso particular de Sebastián Andrés Luján, tuvo buenas peleas y malas peleas. Pero tampoco fue a pasar la cantidad de papelones que fueron a pasar, muchos pugilistas que fueron apurados por un puñado de dólares. Él, él fue a, fue a poner la cara, lo hizo bien, lo hizo mal, regular, pero fue a poner la cara. ¿Eh? Así que bueno, eh, pimienta o Iron primero o Iron y pimienta. Pero usted Nos siempre eh, todo el trabajo. año la hizo fácil. Y... Nunca tiró una consigna como para que quede trabado ahí el resultado. No usted, <risa> pero me parece que usted está del lado. ¿Cómo bueno, suena? Me parece bien, me parece a ver, bien. a ver si te gusta esto. Fue un gusto compartir este año con ustedes a través del boxeo planeta, ¿eh? a través del boxeo planeta, Luis y Damián Muchas felicidades. Y esto tiene que ser de Gustavo Escauriza. Y a ver lo que viene acá. Pimienta. 938, Mari. Eh, vayamos anotando vos, que sos de anotar. Mari dice que fue Pimienta el primer apodo apelativo ¿eh? que distingue a los boxeadores. Eh, parece que cuando te dicen Juan Fernández o Enrique eh, Rodríguez, este eh, si no tiene ese pequeño apodo, eh, parece que falta algo. ¿eh? Sí, ¿viste? Es eh, algo seguro bueno Luis eh, paréntesis vamos a uh -huh. ir tirando un poquito de información acompañado de bueno de todo este recuerdo y todo este análisis de lo que fue boxeo planeta en el año 2011 bien eh, mañana eh, me manda la información el amigazo el amigazo eh, Dieguito Romero, eh, Romero un periodista de primera línea que trabaja junto a Mingo Rafael y por supuesto en los uh -huh. campeones en el ring Eh, bueno, me, me invitó Seguramente no, no voy a poder concurrir A la conferencia de prensa Que va a dar mañana Sergio Maravilla Martínez eh, Esto va a ser eh, a partir de las 20 horas En la sede de Atilra En Hipólito Yrigoyen En el uh -huh. 4056 de Capital Federal Gracias a Atilra Que, aporte, que aporta muchísimo, muchísimo para el museo ¿eh? Muchísimo, está muchísimo Muchísimo Un abrazo siempre, grande para sí, toda la gente de Atilra Realmente eso lo, me parece merecida La, uh -huh. la, la mención, Luis Eh, bueno la gente de Uperbox va, va a estar premiando y, uh -huh. y dando los premios de bueno de la Unión de Periodistas de Boxeo, eh, a la cual pertenecemos. Eh, bueno, va a estar eh, ¿querés que te, que te nombre más o menos las la... ah, lo hacemos siempre pensando en el oyente, eh, en cualquier lugar del planeta? Eh, bueno, el, el mejor púgil en el campo mundialista Quienes están en la terna Marcos René, el chino Maidana por supuesto Estará uh -huh. compartiendo terna Con Sergio Martínez Y Omar Narváez Bien. De estos tres nombres tiene que salir El mejor púgil en el uh -huh. campo mundialista eh, Mejor púgil a nivel nacional Diego Chávez Ezequiel Ma eh, Le voy a hacer un, un juego sí. y, y, y voy a tomar nota eh, y, y, le, Notable tomar, notable. Usted me, usted me, me disculpa sí. si yo le tomo examen Y a ver cómo se la se la lleva con los colegas de la provincia de Buenos Aires Venga Mejor púgil en el campo mundialista Le tiro tres nombres Marcos René Chino Maidana Sergio Martínez o Omar Narváez ¿Por quién va usted? Yo voy por Sergio Maravilla Martínez Y pegadito Pegadito No, no, uno, uno Sí, no, no, Maravilla Martínez Maravilla Martínez Mejor púgil a nivel nacional Está Ternado Diego Chávez Ezequiel Maderna Y Lucas Matiz Lucas Matiz. Lucas Matiz. Muy bien. Mejor amateur, Paola Benavides, Fernando Martínez y Celeste Peralta. Mejor Celeste amateur. Celeste Peralta. Celeste Peralta. Mejor nocaut. Diego Chávez a Jorge el chino Miranda. Billy Godoy a Luciano Silva, al brasileño. ¿eh? Eh, Juan Carlos Rebeco a Jean Piero Pérez. Uh -huh. El que más recuerdo es el de Diego Chávez al Chino Miranda. Y por lo que significa el Chino Miranda. Mejor pelea, Ángel Aguirre versus Oscar el Salvaje Pereira. ¿Se acuerda? La, sí, las caídas sí, de uno, sí, una pelea sí, sí. frontal sí, sí, eh, terrible. Sí, sí. Mejor pelea del año, por supuesto. Sí. También está Aternado Diego Chávez cuando enfrentó a Omar Tito Weiss, uh -huh. en la que fue oh. despojado Weiss de, de la victoria. Sí. Había ganado y bien. Claudio, el Pumita Olmedo, enfrentando a Emanuel Peralta. Tres combates. Aguirre Pereira... Aguirre Pereira. Aguirre Pereira. Aguirre Pereira. Espectacular pelea. Pero <risa> Aguirre Pereira. Es lo que le gusta a la gente. Bueno, yo... Me duele ese tipo de peleas, Luis, porque... Sí, pero... Eh, Oscar Pereira recibió en aquel momento cuatro o cinco sí. golpes de más estaba a y bueno, se demoraron con el tema de, de tirar la toalla Así y ya es. lo habíamos dicho también uh -huh. eh, esto también nos hace recordar eh, las peleas y nos refresca un poco la memoria en el sentido de que uh -huh. me parece que Eh, hoy por hoy Oscar Pereira está trabajando con Marcelo C. Domínguez Lo vi en un muy buen programa que hizo golpe a golpe en ah. un asadito de por medio, hicieron un poquito de fútbol y demás, eh, eh, lo vi bien Si bien es difícil cambiar a un boxeador hecho como, no. como Oscar el salvaje Pereira eh, Me parece que Marcelo Domínguez le va, ¿Tiene para le va a aportar sí, experiencia por sobre todas sí, las señor. cosas Esa tranquilidad que a veces el boxeador Temperamental le, le cuesta sostener sí, señor. Me parece que Marcelo Domínguez Tiene el carácter Y, y, y la experiencia suficiente para eh, Ordenar un comparo. poquito a, a Oscar Pereira que por supuesto sí. eh, Es de mal abrigo Pero lo vimos siempre combatir Yo lo he visto combatir desde su carrera amateur uh -huh. Aquí en la ciudad de Rosario eh, Revelación Luis eh, Cusolito, Débora Dionisius uh -huh. Y Cristian Gramajo Eh, no lo he visto a Cristian Gramajo, pero creo que Débora Dionisio ha sí, sido en el marco coincido. de lo femenino toda una sorpresa. Eh, mejor boxeadora, Jessica Latuti Bob, eh, Anabela Farías y Jessica Marcos. Difícil, ¿No está Fernando Alegre? ¿eh? No está Fernando Alegre en, en esta terna, pero bueno, eh, tenemos que elegir Convoca multitudes Jessica Marcos. Jessica Marcos. ¿Qué? qué, qué ¿Cómo creció? ¿Cómo... ¿Cómo ha, ha, ha trascendido en el boxeo femenino de Jessica Marcos? Pero por lo que vos decís, Luis, no, eh, eso de llevar gente, qué difícil que es en el boxeo. Eh, eh, eh, eh, no cualquiera. Eh, en, en aquella época, sí. en, en tu época, cuando vos visitabas uh -huh. el Luna Par y sabías eh, ver esas grandes veladas de boxeo ahí en, en Bouchard y Corrientes, eh, era difícil llenar el Luna Park, Luis. Eh, era patrimonio de la Pantera Saldaño, de Abel Cachazú, de Ramón ah. La Cruz de Abel, de haber Laudonio ah, ah. Eh, pero bueno, ellos tenían este, tenían con qué y me quedo corto, mil disculpas para el que está del otro lado, pero son muchísimos, eh, el mismo Luis Federico Thompson, ¿no? pero lo que Jessica Marcos tiene es el equilibrio entre que se expresa boxísticamente de manera muy interesante, pero a su vez tiene un carisma que no se compra ni en la farmacia ni en el coquito de la esquina ¿Eh? Ni, ni, ni es una pastilla que uno toma y me se parece que la gente le ha dado un premio eh, a lo que ha logrado hacer Jessica Marcos quizás no tanto en el boxeo sino eh, en forma personal tuvo una vida muy complicada muy difícil de pequeña bueno, ella lo ha contado un montones de veces Todo suma. y me parece que la gente le premia más ese triunfar mm. en la vida ese cambiar el rumbo de las cosas que lo que ha hecho en el boxeo. Si bien es una gran profesional, uh -huh. una boxeadora con, con mucho, mucha técnica, mucho progreso, mucho futuro, me parece sí, que sí. Se, lo, se, lo redondea, gana, se lo gana por eso. Ahí redondea. Bueno, sí. después también tenemos la caballerosidad deportiva. Leonardo Cáceres, Sebastián Highland, Carlos Adán Jerez. Lejos, por un campo, Sebastián Highland en ese combate, <risa> en ese combate en donde el, él declara eh que bueno había ganado no me lo olvido, le levantó la mano sí. y sí. No, olvidé, es, sí, en este sí. caso si sí sirve por un campo muy bien y estamos haciendo la referencia de lo que van a ser los premios de la unión de periodistas de boxeo uh -huh. eh, vamos ya cerrando árbitro amateur Pablo Benementano Daniel Bogado y Víctor Sánchez eh Estos, eh bueno, yo no lo... Uno lo conoco, necesita uno no. tener una frecuencia para evaluarlo, claro. porque, por ejemplo, Son... si usted me dice a mí eh, de, de los árbitros argentinos eh, que he visto en los últimos tiempos, me tengo que inclinar porque los trabajos de Estela han sido buenos, bastante buenos, los de Basile también, pero la tengo que agregar a Romina Royo con esos aritos, ¿Cómo ha aritos? progresado? ¿Cómo ha progresado ¿Qué, prolija ¿Qué prolija que es? Por supuesto que también tenemos eh, que mencionar a, a Hernán Guajardo. Eh, no, no, eh, lo de Hernán Guajardo hasta les, eh, nos permitimos aceptarle algún que otro error. Y me parece Nadie que su eh, te, quiero recordarle a los oyentes que Hernán Guajardo tiene algo muy bueno, que es reconocer sus errores. Yo he visto declaraciones de él que cuando... No es obstinado. No, no, eh, no. Sí. Me parece que es un hombre... Que, uh -huh. que tiene una humildad y que se nota tanto arriba del ring como abajo del ring porque ha tenido malas actuaciones aquí en Boxeo Planeta eh, yo muchas veces lo hemos veces marcado ha he sido un entrevistado de Boxeo Planeta también inclusive. por supuesto ha pasado por Boxeo Planeta y me parece que lo que hace Hernán Bojardo siempre es tratar de aprender uh -huh. y por supuesto que el hombre, como todos nos equivocamos él también tiene el derecho de, sí. de errar, como, como todos nosotros por supuesto sí. eh, Juez Amateur, eh, también hacemos la referencia, no, no tenemos eh, presentes los nombres, Marta Méndez, Hugo Bainesman y Julio, Julián Barones. Árbitro, eh, juez internacional, Gerardo Poyo y Fernando Servide, árbitro profesional, Jorge Basile, Omar Bustos y Ramón Martínez. Me inclino por Jorge Basile. Sí. Creo que vos, Luis, coincidís sí, sí, conmigo. Sí, sí, yo me, los mejores como de los mejores. Bueno, sectores. juez eh, profesional, Luis Dofi, Héctor Primerano y Gabriel. Vela. Bueno, primer año claro, querido Primer Primerano querido La trayectoria marca, sí. marca el resultado sí. eh, Bueno, estas fueron la, Las ternas de mm -hmm. la Upper Uperbox eh, Programa número hoy eh, eh, ¿no? Estamos en el 69 69, 69 69 programas Recién me decía Aníbal, siguen ¿Y cómo nos vamos a seguir? Sí, Tenemos el sí. apoyo de Como vos sí, decías sí. al comienzo del programa De Y, toda la gente que ha y vamos a ir a en busca planeta. de un apoyo Que nos permita hacer algo más Y después podemos a ver si podemos sorprender a la gente Vos sabés que me acordé mucho de vos Una noche, que fue la del 17 de diciembre En Lomas de Zamora Se presentó Juan Manuel Bonani el hombre de Junín Frente a Fernando Cleffi, un surdo uruguayo Ambos 24 años Lo vi tan bien a Juan Manuel Bonani Qué boxeador que me gusta Juan Manuel Bonani no, sí. La eh, pelea eh... de Olmedo No la viste o, o no, no pudiste ver la pelea de Olmedo No, no, no Bueno está bien. Después, eh, después me voy y me tengo que poner algo? Con, con, con internet no. y con eh, sí, sí, eh, sí. hay una hay un blog de, de gente amiga que también eh, recomendamos para ver boxeo grabado uh -huh. que es eh bueno punto com punto que ahí tenés la posibilidad de también ver eh, boxeo uh -huh. eh, alguna información de último momento Luis eh, nos metemos en ella Eh, la auspicia Olimpia Deportes. ¿Cómo no? Eh, Julio César Chávez, Jr. Sí. sí. Ya, ya tiene ya, confirmada ya, sí. una pelea y se le está cerrando el círculo a Chávez Junior. Eh, ya se les terminan la, las posibilidades de que se le hallan el camino, de que bueno Bobarum lo lleve de la mejor manera. Bueno, llegó la hora de la verdad. Sí. ¿Marzo? Eh, Maravilla Martínez... Eh, eh, Se decía que que Maravilla Martínez eh, le iba... Porque eh, Julio César Chávez Jr. tiene que, sí o sí, hacer la pelea con Martínez. Sí, sí, eh, sí. sí, ya está dictaminado. Pero bueno, aparentemente, eh, por un lado se decía que Martínez le permitía y autorizaba para que Chávez Jr., Haga una pelea antes de combatir con él. Sí, combatir con él él eh, los desmiente a través de su Ajá. Twitter. Bueno, mañana en la conferencia de prensa eh, vamos a tener toda la información en el próximo programa, por supuesto, de lo que dice Maravilla Martínez. Sí, se sabe que ya el rival de Julio César Chávez Jr. es eh, Marco Antonio Veneno Rubio y ahí la va a tener Elpa, más que complicada se la va a ver negra complicada. más que rubio sí. eh, quiero hacer una referencia y pido disculpas a los queridos colegas de torneos y competencias que le hicieron la entrevista no hace mucho tiempo fue una mañana a Sergio Maravilla Martínez las cosas que expresó Sergio Maravilla Martínez con la claridad meridiana que lo hizo Mate, factura, factura y mate. Contando lo que trabaja ese muchacho es conmovedor. Lo que trabaja. No, es una, es, es es una algo, vida dedicada al pero deporte Pero voy a pedir a la gente de Toronto de Competencia que la repitan para que todos aquellos que no hayan podido ver, eh, ver y disfrutar esa entrevista eh, les tome el regocijo de lo que significa la profesionalidad. La profesionalidad, sin duda alguna. Realmente. Eh, para hacer uso y abuso de, de, del idioma. Lo de Maravilla fue maravilloso, estaban sorprendidos, porque no es habitual escuchar la forma en que lo dice, cómo lo dice y, y las cosas que tiene claro, y cómo se define él como un trabajador y un testarudo. Eh, y, y después, bueno, la cantidad de trabajos que realiza, que es un ejemplo para los boxeadores amateur y los boxeadores profesionales de Argentina es tanto o más valioso que la misma campaña que hizo. ¿Y cómo fue explicando eh, combate tras combate? Va a ser operado del codo Sergio Maravilla Martínez. Ah. En el último combate, que lo vimos, porque dice, a mí me critican algo que yo acepto que me critiquen, siempre bajo los brazos. Bueno, pero siempre eso es una característica de Martínez. Y si es ya no lo puedo cambiar. Es el sello Martínez. Pero en el último combate, tuve un problema en el codo, Mostró y le van a hacer una pequeña intervención quirúrgica y después de repuesto de esto y le peleó a cualquiera, soy un obstinado. Pero no, no, la tiene que disfrutar, amigo, yo me voy a quedar corto y usted dirá, ay, pero como un se queda corto, y sí, porque eso es demasiado elocuente. Damián. Bueno, eh, cerrando lo que lo que te decía Luis, eh, Julio César Chávez Juno, bueno, va a compartir eh, con Marco Antonio Veneno Rubio. Eh, mexicano, esto será el 4 de febrero próximo en el Alamo de, de San Antonio Texas, eh, ya está confirmado, el hijo de la leyenda eh, Chávez, llega con un récord invicto de 44 mm. eh, 0-1 estos invictos que sí, sí, sí. como decíamos fueron caminos allanados, ya perdió el invicto el hermano Omar sí. Chávez o sea que... eh, ya también se le sí, empieza sí. a cerrar el círculo, eh, sí. hace poquito perdió el invicto claro. y, y bueno Eh, Rubio tiene un récord de 53-5-1 con 46 nocao. Eh, si Chávez pasa a esta pelea, bueno eh, podemos hablar de otro sí. Chávez, pero primero lo quiero ver con, con Rubio y después hablar de Maravilla Martínez quiero hacer hincapié que Sergio Maravilla Martínez dejó en entrevista clarito que él menos de 68 no hasta 68 kilos baja Y dice que Manu y Paquiao no quiere combatir con él porque le pide los 66 kilos. Y él dice, sí, este, yo soy un hombre audaz, pero no un tonto, no voy a ir a los 66 kilos. Él quiere que yo pierda potencia. Yo 68 kilos los bajo, voy a hacer el esfuerzo. Pero a los 66 no. Es a in, in, inhumano, eh, Luis. Sí, bueno, entonces, eh, se cree... no, quiere, no quiere pelear conmigo, me extraña desde... No, no, no, tienen que ponerse un. Tiene 36, no es ah, un pibe de 26 años, no, Sergio Maravilla no, no puede tenerle miedo a Sergio Maravilla Martínez. Me parece que no. Y, y es el momento ahora. Así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Uh -huh. eh, la Habana. El campeón mundial de boxeo Julio César La Cruz salió elegido sí. el lunes como el mejor deportista de Cuba en el año 2011 eh, Bueno, en tanto la.. La discóbola Yarelis Barrios resultó la atleta más destacada. El semicompleto cubano se alzó con la faja de campeón cuando superó 17 a 3 al kazajo Adilkev Nizametov en, en la final del campeonato mundial de Bakú eh, en el pasado año. El Pugil también se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, uh -huh. en octubre. ...coronando así una temporada en la que se llevó 34 victorias... ...y sufrió un par de reveses, ambos en torneos en Europa... ...después de conquistar el título en el campeonato de Cuba... ...el pasado 18 de diciembre, la cruz afirmó... ...hoy comienzo mi cadena de triunfos... ...que culminará con el título en los Juegos Olímpicos de Londres... ...en declaraciones a la prensa local que asistió al evento... ...el púgil de 22 años, es la esperanza de la isla... ...para retornar al sendero dorado en la próxima cita olímpica para borrar la humillación sufrida cuatro años atrás en Beijing, donde por primera vez en 40 años los boxeadores cubanos se quedaron sin presas eh, doradas. Por su parte, Barrios obtuvo la medalla de bronce en el lanzamiento de disco del Campeonato Mundial de Daegu, Corea del Sur, con un envío de 65.73 metros, en tanto alcanzó el título Panamericano de Guadalajara, donde logró su mejor marca eh, del año, con 66.40 metros. 40, eh, 66,40 uh -huh. metros. Información procedente de La Habana, Cuba. Eh, vamos a ir a la primera pa pausa en esto que es Boxeo Planeta, aquí en el 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Estamos transitando el último programa del 2011, el primer año de esta propuesta que está vinculada a la difusión, comunicación del boxeo local, nacional e internacional una creación de Damián Casino el invitado, que mucho agradezco para poder compartirlo, quien te habla Luis Parpaceli, y quiero mandar el, el enorme saludo a todos los que habitualmente nos escuchan donde quieran que estén, a la familia del boxeo de México, a la familia del boxeo uruguayo a la familia del boxeo norteamericano a la familia del boxeo cubano y por supuesto A los que va a agregar ahora mi amigo Damián Casino. Por supuesto le quiero mandar un saludo grande a mi hermano Juan Cruz, que hoy es su cumpleaños. Ah, buenísimo. Y también a mi papá que bueno, cumplió años el día de ayer. Eh, comparto y el abrazo grande este, para ellos dos. Esto es Boxeo Planeta. Aníbal, nos llevas a una pausa comercial este, y volvemos. Boxeo Planeta.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 Gracias Aníbal, continuamos en boxeo planeta. Así vuelo de pájaro, eh, Antonio Margarito debe dejar el boxeo también. Eh, me parece que sí, Luis. Ya el boxeador tijuanense eh, me parece que le dio lo mejor que tenía al boxeo profesional. Eh, es hora de bueno de pensar en la familia. Eh, es un hombre que ha bueno ha hecho ha hecho mucho, mucho, mucho y bueno sí, mucho sí. y bueno. Eh, pero me parece que Tony Margarito uh -huh. le tiene que decir adiós al boxeo. Eh, salir de la mejor manera porque bueno eh, sufrió un combate muy duro también eh, frente a Miguel Coto y me parece que bueno como todo boxeador seguramente costará tomar la decisión pero ojalá en este entrante de 2012 tengamos la noticia de que el boxeador mexicano eh, se va de la mejor manera de este boxeo que le ha dado tanto Luis Eh, Lemon Peterson y Amir Khan eh, yo lo vi ganar a Amir Khan y me parece que con lo justo pero ganó a Amir Khan eh, fue parte de la cantidad enorme de resultados bochornosos de, del boxeo del año eh, de 2011 me parece Luis, tenemos estamos acostumbrados eh, este año tuvimos fallos eh, localistas eh, fallos distraídos eh, fallos eh, interesados lo uh -huh. eh, de Amir Khan frente a Patterson fue otra otro, otro fallo, me parece, distraído. Eh, digo distraído porque ¿dónde estaban mirando los jueces? ¿Qué pelea, qué pelea vieron? Eh, Amir Khan había ganado bien, Luis. Eh, me parece que lo privaron a, al boxeador británico de, de retener el título. Y, y bueno, ojalá se dé una revancha. Me parece que en estos casos eh, lo más sano uh -huh. es una revancha obligatoria. Cada entidad tendría que rever el el video de, del combate y decir eh, decretar sí, revancha sí, sí. obligatoria entonces se hace justicia, porque bueno, equivocaciones puede haber, claro. pero me parece que se sustentaría uh -huh. más cuando se toma una determinación como esa por supuesto. por supuesto que los argentinos también en este Segui recuerdo en este reconto de, de información, seguimos, eh, seguimos esperando nos, lo mismo eh, con Juan Manuel Bonani y Humercindo Carrasco, Humercindo Carrasco sí. eh, también nos acordamos de cuando Fue robado Lucas eh, Matisse frente a Devon Alexander. Uh -huh. eh, cuando fue robado también Lucas Matisse eh, frente a Sab Yudá. Eh, me parece que el boxeo ha perdido seriedad. Sí. Y ha perdido seriedad y hay un culpable. Son las entidades y los uh -huh. organismos de control. Uh -huh. eh, si no arrancamos desde ahí, Luis, eh, me parece que el boxeo per eh, pierde seriedad. Y qué, qué qué quiero decir con esto, que eh, aparte de perder seriedad, pierde público, pierde público porque hay, sí, hay gente que se siente in, indignada, estafada, eh, cuando se, se presentan, uno va a ver un combate en vivo y dice, bueno, van a, van a pelear por un título, viene un brasilero, viene este, viene el otro, viene un colombiano. Y traen un boxeador de segundo o tercer orden claro. para combatir con un con un número uno en este momento de la Argentina. Eh, uh -huh. Pasó con, eh, con hincho Sosa, la, pasó con la, el Pumita Olmedo. La eh, excepción fue Escandón, eh, quien derrotó claro, incuestionablemente. Escandón venía. Claro, a bueno, ¿eh? Escandón venía con un sí. con un récord de, de nocao. Uh -huh. eh, la verdad que Qué bien, sí, sí, y eso sí, bueno, sí. le hace bien al boxeo. Sí, sí, pero fue pero casi, Luis, eh, convengamos fue que poco. los que hacen los combates saben. Mm. Eh, sí. A veces quieren tomar riesgos. Sí. Eh, me parece que quien, quien toma más riesgos para sus boxeadores es Mario Orano. Eh, y después mm. viene Margo Cian y por último Rivero. Me parece que Rivero. Eh, sí. No, no es un hombre que quiera enfrentar a los mejores y, y generar buenos espectáculos. ¿Por qué? Porque se arriesgan esto, Luis. Eh, vos eh, le haces una carrera buena a un boxeador y lo pones con un, con un boxeador de, de, de primer nivel y bueno, tenés la, la posibilidad que, que pierda como o, o te roben o, o pasa un montón de cosas como, sí, sí, sí. como pasó con, con Lucas Matisse. Y claro, hay un retroceso, pero cuidado que la gente... Eh, no es tonta. No es tonta. Eh, no El periodismo de los Estados Unidos eh, votó en cuarto lugar como la la pelea eh, más escandalosa o, o, o el fallo localista o como se quiera decir, a la pelea de Lucas Matisse con... Debo en Alexandria. Esa estuvo hace es las, las cuatro peleas donde los jurados no estuvieron claro. felices a la hora de marcar eh, las tarjetas. Entonces las cosas se ven. Yo eh, hago uso y abuso de algunas cositas que incluso te mandé porque me, me interesa obviamente la opinión para para el oyente de de quien realmente sabe ver muy bien el boxeo como sos vos. este ¿La Federación Argentina de Boxeo tiene en Osvaldo Bisbal el presidente que en realidad se preocupa porque en la Argentina el boxeo sea cada vez mejor o en realidad está ocupando una silla? En estos momentos, Jorge Locomotora Castro va a tener que aparecer el próximo miércoles, el año venidero, en los micrófonos de Boxeo Planeta, porque ha habido por declaraciones de algunas personas, que tengo que confirmar quiénes son, hasta amenazas, porque hay entrenadores y pugilistas y algunos organizadores que no se llevan bien, que se acusan mutuamente, y se ha generado realmente un, un, un problema que, que en realidad este, va en detrimento de, de, de, del poco boxeo que tenemos en la Argentina o de lo poco bueno que tenemos como boxeo en Argentina. Eh, me parece, Luis, que la presidencia... De la, de, de la FA, de la Federación Argentina de Boxeo Necesita un recambio eh, Me parece que necesitamos eh, Gente joven eh, Gente con con ganas de, de hacer las cosas bien En el boxeo uh -huh. eh, no Esto de, de, bueno, de tener El amiguismo eh, El facilismo eh, Los intereses creados a través de promotores sí. eh, Me parece que Bueno Eh, cuando viene alguien nuevo, eh, me parece que viene limpio. Uh -huh. eh, por eso digo lo del recambio, Luis. Eh, sí, sí. Ya me parece que Osvaldo Vival eh, pasó sí, sí. su mejor tiempo. Eh, recordemos, quizás... que, recordemos que Osvaldo Vival es presidente del presidente club atlético del... Santelmo. Sí, sí. Entonces, ¿o el fútbol o el boxeo? Claro. Eh, entonces, me parece que, bueno, va... le hace falta un recambio y hablando de recambio eh, tuve la información de que hubo elecciones eh, aquí en la provincia de Santa Fe uh -huh. para ver quién va a representar justamente a la Federación Argentina de Boxeo aquí en la provincia de Santa Fe y quien ha sido elegido fue el señor Benítez ¿eh? uh -huh. este, hubo dos listas se realizó una una votación en un en, en un pueblo aquí de la provincia sí. de Santa Fe donde concurrieron técnicos sí, sí, sí. Eh, bueno toda la gente vinculada Eh, la, al boxeo y lo eligieron a Benítez, eh, al señor Benítez, eh, va, quien va a ser el encargado de representar a la federación, por supuesto, para generar todos los controles eh, pertinentes, porque eh, recordamos a los oyentes que había sido intervenida la provincia de Santa Fe, uh -huh. eh, bueno, por, por lo todo lo lo, lo Lo sucedido... Lo vamos a invitar de, a Benítez a que se vaya a Vamos a tener el boxeo próximo Planeta, año sí. aquí en Boxeo sí. Planeta que, que nos cuente cómo, cómo se va a organizar claro. eh, el ¿Cuál boxeo, es su proyecto? Claro, ¿Cuáles son proyecto? los lineamientos de trabajo? ¿cuál fueron, sí. eh, bueno, cuál es la gente que lo acompaña, porque también sí, sí, sí. él, por supuesto, no está solo, está... Eh, creo que, que está cinco secundado, personas, por gente... secundado por cinco no. personas que, que son del ambiente del boxeo bueno. y por supuesto han ganado, ha ganado la lista del señor Benítez Le, le, le deseamos, la mejor le deseamos de la suerte, lo mejor. Le deseamos lo, lo mejor, de, digamos, para él es lo mejor para el boxeo. Este, y de eso no hay, no hay duda alguna. Eh, vos sabés que una de las alegrías más grandes me la dio la pelea de Fernanda Alegre con Cristina Namus, la uruguaya, en la categoría superligeros este, AMB. En realidad vi un combate donde la chica oriunda de Ramos Mejía este, demostró un crecimiento boxístico por demás de interesante ante un oponente de equivalencia, de una constructura física superior, de un alcance de brazos mayor, de una potencia también superior, pero que entre las dos este, hicieron un combate eh, realmente muy bueno. Fernanda Alegre trabajó y mucho se metió en la corte ganó bien ganó bien porque se metió en la corte y en las primeras seis 7 vueltas este respondió sobre la base de un buen trabajo físico eh, mejoró el, el mucho cambio, en la parte me, mejor, física fue creciendo eh, fue se cambiando mucha musculación el aire, una chica sí. que, que bueno era de una contextura gordita y, sí. y fue nivelando y, y o sea uh -huh. eh, musculando su su cuerpo y me parece que le está dando un poquito de resultado así es muy muy difícil oponente por eso la tomo como como una boxeadora en crecimiento, con una expresión boxística muy buena, trabajó muy bien, en, ya Reitieron en la corta, eh, con los cruzados, con, con golpes ascendentes, y estuvo una noche con, con esa puntería tan necesaria. Tiro en cantidad y en calidad, superando en una pelea de alto nivel a al uruguayo. Bueno, Luis, eh, en esta edición eh, número 69 uh -huh. de Boxeo Planeta, eh, déjame que haga un... quiero recordar... Eh, Me parece que he merecido a boxeadores eh, de la isla de Cuba eh, para bueno para hacer un Bien. recuerdo de quienes fueron grandes boxeadores de, de Cuba y que Hoy por hoy están un poco olvidados, me, me parece que sí. eh, hacer el recuerdo se lo merece. Eh, lo... Yo te tiro nombre y vos me tenés que no, decir si te a, acordás. A, a, no a, te además, acordás. hay una cosa que el oyente sabe, en su gran mayoría, el oyente que sabe realmente de boxeo. Estamos hablando de una de las grandes escuelas del boxeo del mundo, como en Argentina es hablar de la escuela mendocina. Claro. ¿Eh? Adelante, amigo. Eh, bueno, Kid Chocolate, Kid eh, bueno. Gavilán... ...Urtiminio... Juga Ramos. José Mantequilla Nápoles sí, aquel que peleara con Monzón, con Monzón y le diera bueno, la ventaja sí. de, de, un, de un peso sí. y, que, y que Monzón ganara bueno, ya sabemos cómo sí, ganó sí. Eh, Luis Rodríguez uh -huh. eh, todos estos que nombré eh, están en el Hall de la Fama uh -huh. eh, José Legra, también en sí, el Legra. Hall de la Fama Mundial sí, y sí. de Europa Bernard Kid Pared El... Eh, el asunto es así, usted tal vez que mucho jovencito no va a recordar, este él tuvo un combate eh, enorme, inconmensurable con Emil Griffe, tuvieron una diferencia y Benny Kit Paret este eh, era una expresión boxística realmente de alto nivel. Eh, Joel Casamayor, Dios Lefsi, Hurtado, Juan Carlos Gómez, aquí el que combatiera con sí. bueno con Jorge Fernando Locomotora Castro uh -huh. Eh, a quien tenemos que tener los micrófonos urgentes también, eh, de Boxeo Planeta Bueno, todos estos campeones Son los que han llevado la bandera de Cuba Por el mundo eh, Hoy por hoy eh, El boxeo cubano No, no permite el profesionalismo uh -huh. eh, Pero por supuesto, como siempre Dan grandes espectáculos a nivel eh, Amateur, son Los más grandes boxeadores amateur del mundo Y bueno, quería hacer el recuerdo Porque estuve mirando un poco Y Y, y la verdad que el boxeo cubano es de, digno de imitar eh, u, u, a ver eh, las utopías las utopías qué bueno sería que la Federación Argentina de Boxeo cuando ve que hay alguien que tiene pasta para para entrenar para manejar y para enseñar se consolide con un viajecito a Cuba ¿Eh? para aprovechar los maestros que todavía debe haber bueno, en Cuba. ¿eh? Por, por eso uno de los grandes aciertos de... de lo de, de Saberio Fuentes. De, sí, por supuesto claro. que el cubano fue repatriado. Eh, él está con, con un permiso especial de, uh -huh. de La Habana-Cuba y por supuesto está eh, dando todo su conocimiento a los boxeadores amateur eh, aquí en la República Argentina. Uh -huh. Información de último momento, nuestro colaborador, el amigazo, No Enrique, diga, Sánchez. No Enrique Sánchez, abrazo Enrique. Le tira una noticia, eh, existe la posibilidad de que Cristian Díaz, están estudiando la posibilidad, vos sabés que, que Enrique no es de tomar decisiones no. apresuradas y, y me dice que están estudiando por supuesto la posibilidad de que Cristian Díaz se radique tres meses en Estados Unidos, eh, bueno, para tratar de ah, foguearse bueno. de la mejor manera. Eh, allá están los mejores sparren. Eh, Perdón, repetimos. Lo, lo, eh, ¿Están los mejores, mejores Spargen? ¿A dónde va a estar? Eh, tres meses radicado en Estados Unidos, el amigo Cristian Díaz, quien compartió un programa contigo. Con su yo, no pude, no, eh, nah, yo, yo no pude con... estar porque... No, Enrique eh, Notición, eh, eh, cuánto me alegro. Y, y, y me hace acordar esto, te manda un agradecimiento sí. muy grande, Josué, porque... Eh, bueno, yo lo tengo que decir Luis Parpaselli, eh estuvo mucho tiempo Vinculado a Rosario Central eh, Fue jefe de prensa de Rosario Central Y por supuesto eh, Le consiguió a mi hijo una posibilidad eh, Que no se va a olvidar De una prueba de fútbol eh, uh -huh. en, en Rosario Central, en el Babi de Rosario Central En la cual pasó esa prueba Y bueno, tenemos que Muy volver bien. en febrero Y realmente, Luis, te lo agradezco En nombre de José, porque realmente Son, son cosas que no se olvidan, Luis bueno, no, eh, no, Así yo. que, bueno Te lo, te lo quiero agradecer al aire porque te lo mereces. Una y, alegría grande. Por eso fue también. que no pude compartir ese programa sí, sí, sí. aquí con Enrique y con Cristian, Ajá. me hubiese gustado, por supuesto sí, sí. que van a volver y, y, si, no, no, y si tiene, tiene que la volver, posibilidad por la... de Enrique, de a si Estados no lo traes Unidos. a Cristian, no te saludo más antes de ir a Estados Unidos, ¿eh? Así por que favor, bueno, ojalá si se talón, da lo mejor para Cristian. Un pie de Macanudo. sí, bien locau eh, frente a Nikolov Un uno o dos de eh, realmente. Sí. Bueno, me, me gustó lo de Nicolás que, que pidió la revancha. No sé bien para qué, porque realmente es bueno, no, un knockout muy duro. Me parece que no están en el, en el mismo nivel hoy por hoy en y, y Dijiste Nicoló. al principio, al inicio de este programa, cuando mencionabas que habías visto el video del combate, que está en buenas manos. Sí, sí, este, se nota se, se nota cuando alguna. hay trabajo con seriedad. Luis, lo que pedimos en todos los niveles del boxeo. En todos los niveles. Eh, que todos trabajen con seriedad y, y por sobre todas las cosas con honestidad me parece que trabajando con esas dos cosas sí, uno sí, sí. Eh, ya tiene dos armas dos puntales, dos columnas eh, en, en las que se pueda no, apoyar sin duda, sin duda, eh, por eso sin siempre duda. decimos que nosotros eh, sí, hacemos este, grande, ¿eh? este, este programa de, de esa manera Luis sí. con honestidad y por supuesto con las puertas abiertas sin para compromisos todos, con nadie, claro. el micrófono está abierto para todo el mundo, quiero que Edgardo Sabino vuelva a ser árbitro, suba un cuadrilátero porque se lo merece Claro ...que, que sí. pasó también por los micrófonos de, de Boxeo Planeta... ...otra información Luis... ...metemos eh, otra información... Eh, ...la jujeña Alejandra Oliveras... Uh -huh. eh, ...buscará uh -huh. el tercer título mundial de su trayectoria... ...por supuesto al ir por el cetro pluma... Eh, ...esta vez por la Organización Mundial de Boxeo... ...en la cual se encuentra Vacante... ...frente a la mexicana Jessica Villafranca que viene con un récord de 13, 4, 7 nocaus. Mm. Esto va a ser con transmisión en vivo por la televisión pública. Digo muy bueno, muy bueno. Eh, la, la televisión pública, Luis, eh, a través de, de los aparatos satelitales que, que ha brindado, eh, bueno, para todo el país, sí. eh, un, una persona en Jujuy, eh, por ahí bien lejos, eh, Tilcara, sí, sí, Maimará sí, sí. puede disfrutar eh, de. Del espectáculo. Sí, eh, sí, ¿Vos sí. te puedes sentar eh, en esas casas sí, sí, eh, humildes claro. de Humahuaca y podés disfrutar de ver a una boxeadora ah, claro. argentina combatiendo por un título ah, mundial me parece que sí. esto es algo que, que, que, hay que, que valorar. es positivo hay que valorarlo es que es porque sí. realmente más allá de, de las diferencias que, claro. que se tengan eh, me parece que las cosas buenas hay que decirlas hay ¿sí? que y, y bueno que que eh, se puede eh, ver boxeo desde Tilcara desde Maimará eh sí, desde Humahuaca de, de, desde, desde La Quiaca ¿eh? sí señor así que vos sabés eso, que eso es bueno Eh, bueno, y eh, quien está del otro lado puede vivir sí. en Argentina y puede no vivir en Argentina claro pero que tiene sí. que saber que en los últimos años este reacomodamiento económico que ha habido en el país eh, ha hecho que muchos eh, paraguayos, uruguayos eh, colombianos, dominicanos y de distintas partes del mundo se lleguen y se radiquen en la República Argentina ¿por qué digo esto? porque de República Dominicana llegó Diego Pichardo ¿Eh? Diego Luis Pichardo. ¿Quién es Diego Luis Pichardo? Un muchacho de 26 años que está radicado en Buenos Aires hace cuatro años, que tiene dos hijos, y que peleó en la categoría de 54 kilos debutando frente a Matías Mendoza Merlo. ¿Cómo le fue? Eh, al zurdo natural, le vi tres o cuatro ráfagas de técnica natural, pero es la primera pelea. Vamos a ver qué es lo que viene. Pero este do dominicano eh, dejó. Unas ganas de verlo nuevamente, ¿eh? ganó este, en una muy buena exposición boxística. Eh, porque hay que decirlo, se radica gente de todos los lugares del mundo y cada uno hace determinadas actividades. En esta me sorprendió, dijo, de República Dominicana, vive en Buenos Aires, Qué radicado bueno. en mi país, quiere hacer boxeo. Y debutó parece? no hace mucho tiempo, era cuestión de tres semanas. Bueno, se viene una defensa de Celestino Caballero. Eh, estará Ajá. enfrentando a. Bueno el boxeador panameño quien, quien ganara eh, justamente la corona frente a eh, Jonathan Barros eh, va a sí, estar señor. combatiendo en lo que va a ser bueno la última del año esto va a ser el 31 de diciembre estará combatiendo ya le vamos a decir el nombre estoy en, en, en nuestro blog eh, Luis el abrazo para Pedro Dáquila que también salió por los micrófonos de, de, de la 889 aquí en Boxeo Planeta ¿eh? para Alberto Narváez el abrazo grande que siempre nos sigue Bueno, va, hace muchísimo tiempo eh, Disculpame Luis, sí. va a estar enfrentando entonces Celestino Caballero Este próximo 31 de diciembre a Hosono eh, Un campeón japonés de la división de los 57-152 eh, Ya había tenido un intento en 2010 Y había, no, no le había ido bien Y bueno, esta vez eh, quien le va a dar la posibilidad, por supuesto eh, Va a ser eh, Celestino Caballero uh -huh. eh, Esto va a ser en el... Eh, A ver en dónde tenemos la posibilidad de verlo. Eh, no, no, no nos da la, la, no creo que se televise esta, este combate. Eh, Al menos por pero ahora. Bueno, eh, esta va a ser una. No hay mucho boxeo. Eh, está medio ya eh, sí, cerrando sí, el pero, año. Por bueno, supuesto. tenemos algo, no, no, no tanto boxeo. Pero bueno, hemos tirado mucha información. Muchísima, eh, muchísima información. Eh, ya casi en los últimos minutos de, de, de boxeo planeta. Eh, mi deseo tiene que ver con que la familia de, de, de la actividad eh, Por ejemplo en Argentina y la de todo el mundo eh, Tenga presente que el mejor de los caminos es el que mencionaba Damián Casino El de la honestidad y la idoneidad eh, En la responsabilidad, en la seriedad, en todo aquello que está vinculado al sentido común Es una actividad de alto riesgo eh, Pido eh, festivales con equivalencias Eh, con las mejores eh, comodidades y los mejores precios para los eh, que en realidad son amantes del boxeo y concurren los distintos espectáculos eh, y por sobre todas las cosas quiero agradecer eh, a mi amigo Damián Casino la posibilidad de poder compartir esto que fue en principio una aventura y hoy es una realidad que tiene que ver con www.boxeoplaneta.blogspot.com y por supuesto Esto que es Boxeo Planeta en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. El cariño para para la madre de mis hijos, para Carmen, para Federico, para Agostina, que son mis hijos, para los que habitualmente nos escuchan, periodistas y no periodistas, boxeadores, entrenadores, para todos los gimnasios y, por supuesto, para las autoridades de la emisora, para el señor Sauro, para toda su gente, para Aníbal, gracias Aníbal, eh, que nos pone en el aire, que nos da una mano para todos aquellos que a lo mejor no vamos a conocer nunca, pero pueden comentar en el blog, eh, o un día comunicarse con nosotros, pero que sabemos que están del otro lado. Por supuesto, Luis, también eh, déjame agradecer a mi familia, que es quien, uh -huh. quien apoya estos emprendimientos que, que uno bueno eh, ha logrado hacer eh, justamente con, bueno, con el incentivo de, de la familia que, que apoya... Bueno, en toda la, la actividad que uno que uno genera. Eh, me parece que Boxeo Planeta eh, tiene muchos proyectos para el año entrante. Uh -huh. eh, seguramente vamos a tratar de, de, de que pasen más nombres o también que todos los amigos de Boxeo Planeta, gente que que me llama Luis, Marianito Carrera, me manda saludos. Uh -huh. ¿Cuándo me van a llamar? Quiero ah, participar no me diga, de nuevo. Adrenalina. Sí. Eh, tenemos muchos amigos a través de Facebook. Y, y, me parece que, eso es lo lindo, Silviana, Silvana Eleonora Carsetti justamente anoche también en los eh, se iba de vacaciones a, a Pinamar y me, me mandó muchos saludos eh, y, y que bueno está siempre dispuesta para para pasar por los micrófonos de Boxeo Planeta. Eh, a mis amigos del gimnasio, de Lucianito Ploner, Plone, sí. eh, todos los, los, los chicos de, del gimnasio, ese lugar de, que uno, que uno va y se olvida de, de de de otras cosas que, que de, de lo que uno habitualmente hace es un trabajo claro, que claro. por supuesto que problemas siempre hay pero sí. que cuando llega al gimnasio eh, yo te, te te decía Luis eh, cuando doblo eh, por Pellegrini y entro en Calle Alén y siento el ruido ese tucu tu <risa> sí, las sí, bolsas sí, sí, sí, sí. a través de las ventanas y, y el uno, lolo, eh, el olorcito eh, es una eh, cosa que te invabe, eh, eh. la la cabeza sí, me sí, hace sí. un clic y, y entra eso de de, de, de esa esa uh -huh. bueno ese panorama ese ese entrar y, y entrar a volar por el boxeo sí, eh, es algo que, que lo siento así Luis eh, vos sin duda que... y te comprendo Este, y está bien que lo menciones por supuesto que a todos los gimnasios a todos los titulares a todos los boxeadores amateurs a aquellos que quieren comenzar a los que simplemente van haciendo boxeo este el abrazo más grande no me quiero olvidar del aporte comercial que hemos tenido de Aristide Jorge Bruno que nos dio su, su respaldo desde Thomson y William este para vos Gustavo y Walter de, de Olimpia Deportes para la gente de Eh, de brollo representaciones de fases SRL de Marcelito Vidriera eh, en la parte de seguros este, a todos a todos ellos y al, eh, repito, a las autoridades de la emisora eh, si cada uno de nosotros aportamos honestidad y, e idoneidad y queremos un poquitito más la celeste y blanca en lo que hacemos habría una patria mejor bueno Luis, eh, feliz eh... Fin de año y, uh -huh. y mejor año entrante. Ojalá tengamos un 2012 próspero de trabajo y, por supuesto, eh, seguir con esta pasión, que es Boxeo Planeta, que se hace desde la 88.9 de Radio Gran Rosario para todo el planeta del boxeo. Por supuesto. A ah, los oyentes de donde quiera que esté, las tarjetas las escriben ustedes. ¿eh? Nosotros esperamos el fallo. Será hasta el próximo miércoles ya del 2012. Muy buenas noches, Aníbal. Feliz año, ¿eh? Y para toda la gente de la emisora. Muy buenas noches.